me viene con el tango, esto es Argentina, viejo. <risa> Mire, el tango es Argentina, yo no sé qué le pasa a este, pero yo escucho un acordeón y escucho acordes de chamamé y yo siento realmente una música con... Yo, para mí, no desde de nuestra raíz folclórica la más, la más sanguínea, la más apasionada mm. Para mí el, el chamamé es este absolutamente apasionado Y por eso me encantó la posibilidad De charlar con este artista Que es Chochi Duré Con la excusa de que va a estar este, actuando gratis Mañana en la Casa de la Cultura Del Fondo Nacional de las Artes Siempre es bello charlar con un artista Y en este caso con un artista que desde muy jovencito Está este está tocando eh, este, El joven artista Chochi Duré Nacido en Nogoyá, en Entre Ríos Y lo tenemos en línea, si le parece, lo saludamos Chochi, ¿cómo estás? Pablo García y Adriana Sanka Te saludan desde la Radio de la UBA, ¿cómo va? Hola Adriana, hola Pablo Muchísimas gracias por, por tener esta gentileza De, de llamarme y, y darme esta posibilidad de, de mostrar la música que hago Presentar este disco tan querido para mí y uh -huh. más que nada sentir el cariño de usted y este gran recibimiento que me hacen después de, de tantos años que no, no estoy acá en mi país. Así es, es muy... porque vos, vos vivís en España, Chochi. Sí, estoy en España hace siete años ya. ¿Cómo fue ese camino tuyo desde chiquitito, que empezaste a tocar el acordeón, la, la, la verdulera, este, a, a, en tu provincia natal, en Entre Ríos, después te fuiste para Santa Fe, grabás desde muy jovencito también? ¿Y cómo fue tu camino hasta llegar a España? ¿Qué hace un chamamecero, una coronista en España? Sí, es un poco, un poco raro. Sí. No, un raro, pero bueno, uno le llama la atención, porque qué sé yo, que un tanguero esté en España, no sé, pero un chamamecero, ¿cómo, cómo te acomodaste ahí a los ritmos españoles? Sí, la verdad que sí, no, no es muy fácil poder acomodarse, bueno, mm. es, es un poco meter así el chamamé un poco a, la, a las trompadas, ¿no? <risa> digo, mira, esto yo chamamé, de, de gusto no le guste, acá lo no. no tenés escuchar afuera. Y, y esto suena, y esto se, y suena así te dijiste vos, claro, y claro. esto es así. Y bueno, y después, mira, entonces no, aparte eh, Adriana eh, una cosa muy importante, eh te escuchaba lo que decía sobre el chamamé, ¿no? Que uh -huh. es una música muy alegre y más allá de todo tiene una una gran este similitud con con el flamenco, uh -huh. porque es una música de raíz, ¿no? Sí. Eh, y el chamamé es una música de raíz, bueno, que igual como flamenco también que ha, que ha sido Marginado todavía uh -huh. un poco, también sigue siendo marginal, y como el chamamé también, ¿no? Que sigue siendo una música un poco marginada en nuestro país. Sí, todavía, pero... desde, digamos, dentro del ámbito de nuestra música folclórica, digo, al lado de las chacareras y de las ambas y las cuecas del chamamé, sigue sí? ¿Tiene, ¿Tiene esta vida así más marginada? Tiene un poco, sí, todavía queda un, unos pequeños ahí. Ajá. Eh, sí, sí, de, de, por ahí un, una, un porcentaje de que por ahí no, no que, que tiene buena muy, muy bonita música uh -huh. mucha poesía bueno sí, claro. nos nosrimamos a, a teresa paroli y por por dar un ejemplo uh -huh. por eh, un artista de mucho prestigio con sí. sus letras sus canciones su... y no no pierde la esencia de, de la música del litoral bueno uh -huh. muchísimo no antonio tarrrago rock sí. muchísimo más ¿no? músicos talentosos como, bueno, Ernesto Montiel, que es un músico polonista uh -huh. también, que ha hecho una música maravillosa dentro del estilo del chamamé. ¿no? O sea, hay una gran variedad, ¿no?, como el tango, sí y que el tango de Piazzolla, o de Pugliese, o de Troilo, y bueno, uh -huh. siempre hay ¿no? una cierta variedad, bueno, qué bueno sí. que, haya, que haya variedad, porque sí claro y este yo chi vos este ha, has tocado con todos también, digamos recorriendo tu, tu trabajo y tú y tu carrera más allá de tu juventud este has, bueno recién la nombrabas vos no a, a teresa parodi y has compartido escenarios con, con grandes este, artistas que has podido este nutrirte de todos ellos Sí, la verdad que sí yo he tenido una, una gran suerte y seguramente bueno un poco también Siempre he hecho trabajito de dormir y, y uh -huh. lo sigo haciendo, ¿no? Lo sigo haciendo y y, y y amo mucho mi profesión, amo mucho la música, amo mucho la vida que está alrededor de toda esta esta cosa maravillosa que la gente que puede apreciar un poco de música. Y el poder compartir tanto escenario, bueno, trabajando con Teresa Paró y poder compartir escenario con Mercedes Sosa... Uh -huh. Víctor Heredia, tanto músico, Julio Gancarra, uh -huh. Rafael Amor incluso, uh -huh. este bueno, grabar con los tucutucu, bueno, todo para mí esas cosas son experiencias maravillosas, ¿no? Y yo, bueno, yo tengo 43 años, uh -huh. no digo que soy un viejo, pero... Sos eh, un adolescente. De, de los 10 <risa> años que vengo con mi hermano, ¿Sí? Dario, que comenzamos, y la verdad que... Yo creo que este disco de sí cierra una etapa un, un antes y un después como no sé lo si yo de, de toda mi carrera desde de pibe a, hasta lo que he vivido hasta ahora uh -huh. ¿no? bueno un poco incluso volcando un poco en, en un tema como secreto de amor volndo dando un pequeño una chispita del de sonido flamenco. Uh -huh. Porque claro, como estoy viviendo ahí, estoy influenciado claro. un poco con la gente del flamenco, porque claro. vivo constantemente con ellos. Claro. Más, toco acordeón en el flamenco con ellos, que es una cosa muy eh, imposible de, de poder este, de, de, de, de imaginarlo, ¿no? Uh -huh. el, la gente flamenco es una, una, una con, una un poco más, este. Entonces, ¿cómo, es, ¿cómo es la relación con el flamenco y cómo es tu trabajo allí en España? Y bueno, yo, yo eh, el estar ahí con esta gente, bueno, para mí es una gran experiencia porque, bueno, ellos me han dado la posibilidad de de que yo pudiera, en, en cierta manera, poder introducir este instrumento al flamenco, un, un poco habitual, ¿no?, dentro de esta música de raíz, uh -huh. poder in, incorporar un instrumento diatónico como la, el acordeón que yo tengo, que es el instrumento diatónico de, de tres hileras a, uh -huh. a, a botones, Sí y para mí es una experiencia avillosa. he hecho trabajo desde el discográfico ahí donde yo también he sido el productor artístico de, de, de ese disco y bueno ya he compartido grabaciones con esta gente de flamenco con músicos clásico cubano y bueno para mí es maravilloso poder estar ahí, aprender un poco de su música, que es muy ¿Qué? interesante. Y Chichi, vos cuando cuando fuiste a España, digamos vos ya fuiste con la idea de, de quedarte allí a, a, a trabajar, este fue una invitación, como No, mi primer viaje fue a Alemania. Ajá. Fui a Alemania con un grupo de gente, con los ponchos argentinos, un grupo de, de, de gente que hacen cosas en, en, dentro de todo el país, y colaboran con los colegios, y bueno, y mucha gente col que ha participado ahí que sa que bueno, pico silva este carmelo silva mucha gente uh -huh. que son de, de los ponchos argentinos me hicieron esta invitación para ir a alemania y bueno eh entre una cosa y otra eh, cuando conocí a una, una familia que que estaba en España bueno decidí irme pero jamás pensé en quedarme uh -huh. y resulta que fueron pasando cosas claro. y bueno cosas accidentes ese eh, Mm, y no no todos son pero y bueno, eso hicieron un poco que yo me tuviera que quedar claro. no con con muchas ganas, pero <risa> ahora ya estoy ahí así <risa> ¿Y, y y viniste viniste estos días a a a, a bueno a presentar este regreso en chabamé, sí este disco yo lo grabé en España pues, uh -huh. y vine a editarlo acá a mi país y bueno gracias a dios. Tuve la suerte de que este trabajo un poco me apoyara Esa en este trabajo uh -huh. y hace la distribución del disco y bueno la cual yo agradezco a este sello que que tenga esa gentileza de de apoyar mi trabajo y acompañarme uh -huh. un poco en en esta lucha tan linda que es la música y en esta forma de de poder mostrar a la gente lo que uno hace y regalarle música que es lo más lindo que un, que una persona puede tener exactamente. Jochi, entonces aquellos bueno que, que, que te conozcan y, y que conozcan tu, tu trabajo hace tantos años, este, digo tantos años porque empezaste muy chiquito, eh, y, y aquellos que no tienen la posibilidad de disfrutar de tu arte mañana a las ocho y media de la noche en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, ahí en Rufino de Lizalde, 2831... ¿Sí? Acá en Palermo la entrada sí. es libre y gratuita, ¿sí? Exactamente, para que todo el mundo pueda ir sin tener que estar pensando que tiene que pagar una entrada. Exactamente. Bueno, este qué bueno que, que, que puedas brindar un recital gratuito. Eso tiene más. Sí. La verdad que sí, yo estoy encantado, más que nada porque eh, tengo una necesidad de poder encontrarme con, con la gente, con la gente que le ama la música, ¿no? Uh -huh. Porque esto no es un... Un, un recital o un concierto para la gente del chamamé Es uh -huh. para la gente que ama la música Claro que sí. Y que desea escuchar buena música Entonces, ¿Vas a estar solo mañana? ¿Alguien te va a acompañar? ¿Cómo? Bueno, me van a acompañar Muchísimas gracias por hacerme esa pregunta muy uh -huh. muy buena eh, Va a estar mi hermano Darío que, uh -huh. que me acompaña toda mi vida sí Mi hermano Rubén Darío en la guitarra Hernán Flores en bajo Un bajito impresionante que es de Rosario uh -huh. Y también a, me acompañará Walter Martínez También un guitarrista joven de, de Rosario también uh -huh. La verdad que bueno, el disco eh, La actuación en vivo va a sonar como el disco en realidad Buenísimo Y me acompañará también mi hermana que está invitada en el disco Y va a estar conmigo también en el concierto uh -huh. Bueno, Chachi, nosotros te agradecemos Mucho estos minutos Vamos a, a hacer lo posible por estar mañana allí Por disfrutarte en vivo Te hemos disfrutado mucho escuchándote en disco Pero bueno, este ahora trataremos De estar allí y, y verte Y escucharte en vivo Y nos vamos a ir escuchando este secreto de amor Sí, una, que te pertenece Sí, me pertenece a este tema Yo tuve la suerte de ganar el Festival de Cosquín por esa canción uh -huh. Y bueno, y en realidad para mí ha sido una emoción terrible Porque también para la música del chamamé es un gran premio Porque es la primera vez en los años del Festival de Cosquín Que, que un un género como el chamamé tiene uh -huh. la posibilidad de, de, de ser premiado, ¿no? Para sí, mí claro. Un regalo, bueno, y ese mismo año también logramos suputu, bueno, en realidad fue un año maravilloso para uh -huh. mí. Bien. Muchísimas gracias Por a favor. Diana y a tu compañero y a toda tu gente, tus operadores y toda la gente que trabaja con vos, productores, de poder brindarme esta gran oportunidad de hablar con con ustedes y a toda tu audiencia. La verdad que estoy muy agradecido que ustedes tengan estas gentilezas conmigo y, y me apoyen así de esta manera. Por favor, un placer haber dialogado con vos, un placer escucharte. Yo hecho un abrazo grande, que estés muy sí, bien. Gracias a todos y, bueno, lo esperaré siempre. <risa> Hasta luego, que estés muy tarde. bien. Muchísimas Mañana, entonces, a las 8 y media de la noche, en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, en Rufino de Lizalde, 2831, la entrada es libre y gratuita, te dije, mañana a las 20.30, Chochi Duré presenta su disco Regreso en Chamamé, este entrerriano, este muchacho de Novoya, que hace 7 años anda por España este, mezclando el, el, el flamenco con el chamamé, y te invito a escuchar ahora este secreto de amor.